n e h e m í a s capítulo 3 Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a é l y edificaron los varones de Jericó, y luego edificó s a c u r hijo de Imri. Los hijos de Cenaa edificaron la puerta del pescado. e l i o s la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus a r r o j o s Junto a e l i o s restauró Meremot, hijo de u r i a s hijo de Cos, y al lado de e l i o s restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Junto a e l i o s restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a e l i o s restauraron Los Tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por j o y a d a hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronotita. varones de Gabaón y de m i s p a que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de a r a í a de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Rephaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a Elios y frente a su casa j e d a í a s hijo de a r u m a f y junto a él restauró Atus, hijo de a s a b n i a s Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Paat Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a Elios restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de j e r u s a l é n Él con sus hijas. La puerta del valle la restauró a n ú n con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus a r r o j o s y mil codos del muro hasta la puerta del muladar. r e d i f i c ó la puerta del muladar m a l q u í a s hijo de r e c a b gobernador de la provincia de Bet, a q e r e m Él la reedificó Y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus a r r o j o s Salom, hijo de c a l o c e gobernador de la región de m i s p a restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus a r r o j o s Y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró n e e m í a s hijo de a s b u c Gobernador de la mitad de la región de b e t Sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, r e u m hijo de Bani, y junto a él restauró Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos, Babai, hijo de Enadad, Gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró e s e r hijo de j e s u a gobernador de m i s p a otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, Baruch, i j o de Zabai, con todo fervor, restauró otro tramo. Desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de u r i a s hijo de k o z otro tramo. Desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y a s u b frente a su casa. Y después de e s t o s restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binuí, hijo de Enadad, otro tramo. Desde la casa de a s a r í a s hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel, y después de él Pedaías, hijo de f a r o s Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de Helios restauraron los Tecoitas, otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los Cabalios restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de Helios restauró Sadoc, hijo de i m e r enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, Hijo de Selemías, y Anún, hijo de sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de Helios restauró Mesullam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina Y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes.